Bueno, la verdad que, a mi entender, la verdad que para festejar que estén funcionando eh, las paritarias como están funcionando, ¿no? Hay que recordar que las últimas convenciones colectivas en nuestro país son de los años 74, 75, y durante muchísimas décadas no, sé, no se modificaron o estuvieron suspendidas. Y, y en realidad en esos periodos eh, prácticamente no hubo ninguna mejora, al contrario... Eh, de las condiciones de, de trabajo o de aumentos salariales. Así que bueno, ahora eh, estamos en un periodo de, de un crecimiento económico que lógicamente va acompañado con el reclamo de eh, los trabajadores bueno que quieren eh, volver a recuperar niveles de, de salario que en algún momento en Argentina tuvimos, ¿no? Claro, eh, que se hayan abierto y que se pueda discutir sobre el tema es un logro importante, más allá de lo, de lo que se pueda eh, conseguir después, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Es, la verdad que es una... Bueno, es una es una, situa una situación que, que eh, produce una cierta tensión, lógicamente. Eh, es una puja, digamos, obviamente, porque, bueno, los trabajadores... Eh, los aumentos salen de una parte de la ganancia de, de, de, de quien tiene capital entonces obviamente esto este, no siempre este, siempre es una es una discusión o una conversación que tiene sus tensiones pero bueno eh, a mí me parece que en algún momento hace muchos años estoy hablando del primer gobierno de Perón prácticamente la digamos que la, la distribución eh, era el 50% para los trabajadores y 50% para el capital. Yo creo que eh, hace poquito lo ha enunciado el gobierno a través de, de, del diputado Kirchner en el sentido de que pretendían volver a esa distribución. ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido me parece que está bien. A lo que sí hay quizá eh, en, este, en esta puja, eh, muchas veces se cruzan intereses políticos que están vinculados también con organizaciones sindicales, Y bueno, muchas veces el, eh, lo que debería ser eh, una simple paritaria, eh, bueno, se transforma en otra cosa, digamos, ¿no? Mm. Y alguien empieza a pedir algo imposible o algo un poco desavellado, pero bueno, esto... Es parte del juego, digamos, ¿no? Claro, Alex, porque eh, a través de las noticias y muchos gremios, sobre todo en el orden nacional, en las paritarias nacionales, eh, dan cuenta de reclamos salariales y de porcentajes que cada vez son más altos. de Eso también sirve de eh, antecedente para que otro sindicato, otro gremio, también suba sus expectativas de conseguir un salario aún mejor, ¿no? Sí. Claro, sí, eh, lo que pasa es que eso tiene algunos límites digamos, no este, tiene algunos límites en el sentido en que la actividad económica en un país eh, es la que existe no, no es una digamos, no es una entelequia y uh -huh. esa actividad económica está vinculada con un nivel de producción con un nivel de demanda y está vinculada con una con un, eh, también con unos niveles de ganancia y con unas eh, y con unos niveles salariales uh -huh. Que, bueno que son los que los que esa economía tolera y acepta y permite en un cierto momento yo creo sí. que estamos en un buen momento porque todas esas variables que yo mencioné todos esos indicadores mm. están en crecimiento pero obviamente eh, si, si, digamos, si, si alguien se aprovecha de esta situación eh, con, con otros fines más que pensando en, en los trabajadores con fines eh, políticos bueno Eh, aparece esto, ¿no?, de, que, de pedir cualquier cosa, digamos. ¿no? Claro. Eh, de todas maneras, también yo quisiera agregar algo que eh, varias veces eh, yo lo he dicho, muchas veces hablar de, de aumentos, de porcentajes, cuando cuando se charla de, de, del 20%, del 25%, sí. del 40%, del 50%, no siempre estamos diciendo algo cuando decimos un porcentaje, porque un porcentaje... Eh, hay que ver para, tra para trasladarlo un aumento, para trasladarlo en dinero en el bolsillo del trabajador, hay que ver sobre qué se aplica. La composición de los salarios, de las distintas ramas de la producción, son muy distintas. Entonces a veces decir un 20 o decir un 30, si no decimos sobre sobre qué se aplica, tampoco decimos mucho ni informamos mucho, ¿no? Claro. Eh, Alex, ¿qué lectura hace, por ejemplo, de los dichos últimamente de Hugo Moyano acerca del desborde salarial que podría o no ocasionar si sí, siguen los reclamos y superiores al 25%? Sí, bueno, yo creo que las centrales de trabajadores en realidad no, no, no, no incidimos. Cada gremio, digamos, esté incluido en la central que esté, digamos... Cada gremio tiene, lógicamente, toda la libertad para poder sentarse con su patronal y discutir, bueno, en los términos que, que mejor que mejor le parezca, digamos. ¿no? Yo creo que no hay que dramatizar esta situación. Me parece que es una situación en la que las políticas de gobierno... Este gobierno ha decidido convivir, eh, aplicando las políticas que aplica, ha decidido convivir con, con una tensión que se genera por la inflación por el aumento derivado del aumento de la demanda, digamos, ¿no? Este, esto es la, la, la política de ingresos y la política de recuperación productiva de la industria nacional, todo esto hace que haya más dinero circulando, que la gente consuma más, que se recaliente la economía, como decían antes, ¿no? Bueno, y esto genera tensión, una, una, una tensión inflacionaria, eh, el gobierno ha decidido pagar este costo, este y bueno y esto genera este clima de, de, de discusión no es cierto y de pelea por, por, por, por los salarios también pelea por la ganancia, de ¿eh? ojo porque también hay hay muchísimos eh, aumentos que no están justificados en aumento de los salarios de los trabajadores sino simplemente en aumento de la ganancia uh -huh. y bueno en este panorama que a mí me parece que es un panorama eh, que ojalá no sé si sigamos viviendo en este clima digamos y no y no volvamos a esas eh, a esas políticas de ajuste a las políticas en las que muchas veces se llama a la inversión pública se la denomina como gasto y se la y se, y se, se está siempre pidiendo que se gaste que se, que se, que se gaste menos que se invierta menos y, y eso digamos nos pone tanto a los trabajadores bueno como a los pequeños empresarios Eh, como a los pequeños propietarios nos pone en una espiral negativa digamos en un círculo nocivo yo creo que es preferible bueno convivir con este con estas disputas y, y bueno la, la, la madurez de la democracia eh, y la, la sensatez y el sentido común eh, sabrán ir dándole cauce eh, a estos reclamos no